El Círculo Secreto. Y vamos a hablar de ovnis y militares. Ovnis y bases y militares aquí en El Círculo Secreto con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, muy buenas? Hola, ¿qué tal? Hola Bruno, hola Silvia. ¿Y ese binomio ha existido siempre? Sí, son eh, esos casos especialmente interesantes porque no se diferencian en demasiados elementos de otros casos de encuentros cercanos, pero en estas ocasiones pues tenemos una serie de testigos de élite y en muchas ocasiones incluso detecciones en radar, filmaciones, grabaciones, es decir, tenemos más elementos de juicio y, y también a testigos de altísima credibilidad, porque estamos hablando de militares que, que observan este tipo de fenómenos precisamente en una instalación militar. Eh, por ejemplo, vamos a hablar eh, con una hora, pero es que hay muchísimos eh, testigos de estas eh, características. Eh, Decenas, cientos en nuestro país y miles de todo el mundo. Sí, y, y este caso es, es muy, muy especial. Para mí, para mí lo es porque tuve la oportunidad de, de, de hablar con nuestro, con nuestro siguiente invitado, Felipe, que me narró eh, su experiencia, que compartió con otros compañeros militares, pero a la vez tuve la oportunidad de entrar en la instalación en la instalación militar ...donde tuvo lugar el caso, que, bueno. es, que es nada más y nada menos que la base aérea de Morón uh -huh. de la frontera. Es decir, una de, una de las áreas más seguras eh, de España. En realidad es una, es una base que está bajo el mando español... ...pero merced a un acuerdo con el ejército de Estados Unidos, pues el ejército americano puede utilizar ciertas zonas... Y, y además se le permite eh, la presencia temporal de, de aviones militares, incluso el almacenamiento de, de todo tipo de, de material militar, es decir, que en la práctica es una base compartida entre el ejército español y el ejército de los Estados Unidos. Y como, como os digo, tuve la oportunidad eh, de entrar, gracias a nuestro invitado, a, a esta base y justo al lugar donde se produjo el avistamiento, que es nada más y nada menos que la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera, muy cerca del centro de control de vuelos y, y, y de la y de la base de control. Vamos a hablar con el testigo de ese suceso, nos lo va a contar aquí. Está con nosotros, le vamos a llamar únicamente Felipe, es oficial en la Reserva del Ejército del Aire. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Buenas Gerardo. noches. Y tú fuiste testigo de lo que se puede decir, que es un aterrizaje ovni en la base aérea de Morón de la Frontera, eh, en un lugar eh, muy importante, en las pistas mismo, ¿no? Eh, fui testigo, lo que no fue es un aterrizaje, fue un avistamiento. Bueno. Sí, claro, eso es cierto, sí. sí. sí. Eh, cuéntanos, ¿cómo se, bueno, ¿es el año 81 y ¿Cuánto pasó? Sí, fue en los primeros años de la década de los 80, fue en el mes de diciembre, el día más, de lo más señalado del mes de diciembre, el día 24 de diciembre, y nosotros estábamos eh, trabajando para lo que es el apoyo a la, al vuelo. Está la torre de control y después hay una serie de unidades como es preparación de vuelo, meteorología. Eh, ...la escuadría de telecomunicaciones... ...después el FIF por sus eh, siglas en inglés... ...Región de Información de Vuelo... ...la que prepara los planes de vuelo... ...de todas las aeronaves que entran... ...salen por la, por la zona etcétera... etcétera, ...y nosotros por aquellos años... ...la torre de, de Morón era... ...no era H-24, no estaba en servicio... ...las veinticuatro horas se llama así H-24... ...sino que era de orto a ocaso... ...una vez se cierra que, a la hora del ocaso... El, ...su oficial... Se va a las dependencias del pabellón y pues si hay algo excepcional se le llama que yo estaba cerrado, no había vuelo, no teníamos notificación de vuelo, no había nada esperado, sí, entonces la gente que estábamos en esas dependencias preparamos entre nosotros una cena, una cena uh -huh. por, el, por el día que era el día de noche bueno estábamos allí. Éramos, pues puedo recordar, pues 8 o nueve personas entre el STEL, Escuadría de Telecomunicaciones, en eh, preparación de vuelo, meteo, que es obligatorio, el FID y la central telefónica, en fin, 8 o 9 personas, cada uno llevaba de su casa una serie de cosas, como es normal en estos sitios, en aquellos años, hablamos de los años 80. ¿eh? Y nos disponíamos al final, no eran las 12 todavía, lo recuerdo, porque el CID daba novedades al el cuartel general a medianoche, prácticamente 12 menos 10, 12 y se cerraba con las novedades, el cuartel general daba lo que hay para que se cerrase, y ya pues disponíamos de nuestra noche buena en ese sitio, en ese momento, en ese, con esa gente que es inolvidable, indudablemente. ¿Y cómo empezó, ¿cómo empezó todo? Pues lo nos ponemos a cenar, hay que decir que esta es un, una, una base grande donde hay una serie de puntos fijos de seguridad llamados garitas y después a partir de cierta hora de la tarde-noche pues hay un refuerzo que refuerza esa guardia y después hay un reten que con unidades caninas pues va dando vueltas por las áreas que les asigna. ¿Comprendes? hay 20 personas, después se le unen otras 20, después se le unen otras 20 con los perros, en fin, para, para la seguridad. ...en general... ...entonces eh, estábamos... Eh, ...sí, dime, dime... dime. ...no, Deo, ¿cómo empezó el avistamiento? ¿Qué fue lo primero que pasó? ...que dijisteis, ahí hay algo... ...claro, es que te, te pongo en situación... ...porque esto era sí. lo que ocurría... ...nosotros nos disponíamos a finales... ...perdón, cuando de repente... ...se abre la puerta del edificio... ...un edificio de planta baja, esa es la puerta... ...y uno de los soldados de patrulla... ...con perro, más el acompañante... Eh, ...la cara un poco... ...un tanto desencajada... Sí. No, ...un poco un tanto desencajada y alertado... Dijo, ¿quién es el de mayor Graduación en de esa dependencia? Me levanto, me acerco, ¿qué pasa? ¿Puede salir usted aquí a la zona de vuelo? Sí, correcto, ¿qué pasa? Salgo con él, con el de seguridad, y detrás de mí salen pues todos aquellos con los que íbamos a y nos ponemos en hilera y vemos de derecha a izquierda, sobrevolando la pista de Morón, la pista puede tener unos 5 o 6, kilómetros y pico, entonces de derecha a izquierda, muy despacio, a muy baja altura, una aeronave, un ovni, es algo que volaba, obviamente, y no estaba identificado, que venía de derecha a izquierda, a muy baja altura, muy, muy despacio, muy despacio, estaba, era noche oscura, claro era diciembre, y uno de los soldados me comentó, si tuviéramos una fo una cámara de fotos, podríamos hacer una foto. Eh, yo le dije al soldado que estaba de guardia, pasa, coge el teléfono de línea interna de microondas, avisa al cuerpo de guardia, la base es grande, el cuerpo de guardia estaba a una distancia lejana, y notifica al oficial de guardia lo que estamos viendo y que dé aviso a las distintas puestos de seguridad, como era Hotelito, Seguinde, La Curva, Granja, etc., para que notifiquen y verifiquen lo que está ocurriendo. ¿Estuvo mucho Entonces, tiempo sobrevolando sobre vosotros para que lo vierais? Pues eh, en este caso el tiempo puede ser relativo, porque si lo vimos con calma, lo vimos tranquilo, unos 20, 30 segundos quizás más, pero muy tranquilo, pudimos hablar entre nosotros, a una velocidad... Despacio, muy despacio Y de buenas a primeras Cuando pasó el frontal de la torre Desapareció, no en 90 grados Pero sí, casi casi En 90 grados, desapareció de repente Bueno, eso es, eso es Tremendamente interesante El modo en el que desaparece este objeto volador No identificado, pero yo estoy seguro Que muchos de nuestros oyentes están preguntando ¿Cómo era este ovni? ¿Cómo lo podrías describir, Felipe? Bien, pues ten en cuenta que Eh, por aquellos años yo he conocido muchas aeronaves, el F-15, F-16, F-18, el Mirage 2000, el F-4 incluso, el F-5 Saeta, Super Saeta, el 101, el 300, el Galáxia, el Super Galáxia y todo, y esto era enorme. Si la figura parecía la de un dirigible de comienzo del siglo XX, un, un Zeppelin, era prácticamente igual, era más grande que un galaxia tenía unas luces que iban de morro, a cola lo que es el morro al timón de dirección si lo, si fuese un avión y una luz en mortecinas tipo ojos de buey de un barco y, y perfectamente era era visible perfectamente eso no volaba más, no sobrevolaba más de 20, 30 metros de altura y lo que nos separaba era el eh, zona de el parking área, el parking area la zona de parking, la pista de rodadura y ya estaba la pista en ya... algún momento notasteis amenaza o algo, no no no en ningún momento, en algún momento ...en ningún momento amenaza por parte de la aeronave... ...a nosotros en particular, no, a la base aérea tampoco... ...no no notamos que fuese amenazante sí... No, ...es curioso, nos sorprendió que yo que ocurriese... ...no teníamos notificaciones de que había ningún vuelo... ...la base, como dijo antes Miguel... ...es una base de uso conjunto hispano-norteamericana... ...tanto si hubieran sido vuelos de ellos... ¿te ...habría alguna notificación para que su personal... ...estuviese operativo en ese momento... ...nosotros, como te dije antes... ...como os dije antes, estábamos en Orto-Aucaso... ...en el GARCE-24... Y, y estábamos además en la zona del FIR, en la región de información de vuelo todo hubiera pasado por nosotros y con el personal que estaba allí Carnail. y la, la cara perdón, del de seguridad del, del, del guardia del, era, era importante que entró con, con bastante, bastante asustado Claro, hay que darse cuenta lo que significa que en la base aérea de Morón de la Frontera de pronto aparezca un objeto volador no identificado muy cerca de la pista que aparentemente va a aterrizar que ni Felipe ni sus compañeros que no estaba, que estaban en el centro de control de vuelos tenían ningún plan de vuelo es decir, aparentemente ningún avión iba a aterrizar y que no sabían qué demonios era eso y si ya es extraño digamos lo que es el, el avistamiento la escena, más extraña es la forma del objeto que es y recuerdo además eh, Felipe que utilizaste eh, eh, esta frase cuando te entrevisté por primera vez, decías que era un aparato muy antiaerodinámico sí. y aún así desapareció de repente. Es decir, ¿qué aeronave que conozcamos puede hacer algo así? En los años 80. Sí. Yo no conocía ninguna por aquellos años, claro. Uh -huh. Ahora, ¿tendrías alguna imagen de alguna aeronave que la podrías poner, alguna similitud? En cuanto a tamaño, era incluso más grande que los tupoles soviéticos. En cuanto a la velocidad, pues los aviones de quinta generación alcanzan unas velocidades y unos movimientos que son eh, pues inimaginables. Hace 39 años de lo que estamos hablando en aeronáutica. Pero aún y así, mmm, no sé si el F-35, F-22, no lo sé, no lo sé. no lo sé Aquello desapareció de buenas a primera Se elevó, no en el 90 grados, como os he dicho, pero sí, casi casi en 75-80 grados se fue, se fue aquello, y el volumen que tenía era muy, gran, muy grande. O sea, que aquí ocurrió en 1981 y una tecnología del año 2019 ni siquiera eh, se ha acercado a lo que vosotros visteis. Eh, sí, ah. sí, sí, es, un, es un, un, sí, un, una buena anotación sí, sí, es cierto, sí claro y ten en cuenta que yo he vivido en, puedo no conocer barcos pero sí aviones y sí he visto bastantes claro claro y además eh un tupole F que lo has mencionado eh, era grande como un tupole F es que ese tupole F que has mencionado era muy grande ya eh sí los nuevos son grandes claro y también he visto los B 52 y los galaxias y eso son y más inmensos, claro. es que era más grande, más grande, sí, mm. más grande sí. ¿cuánto tiempo duró la observación? ¿cómo finalizó esa observación? Pues nosotros, eh, el, el retén de guardia recibió la zona del cuerpo de guardia, que siguiera a lo suyo y que fuese a donde fuera. El oficial de guardia le daría novedades al capitán de día, indudablemente. Nosotros volvimos a nuestra dependencia como así se nos fue ordenado. Seguimos nosotros con nuestra cena que se ha preparado, comentamos las otras cosas. Había gente que estaba haciendo el servicio militar para aquellos años 18 o 19 años, no le dieron más importancia. Y, y al día siguiente sí recibí yo la visita de un oficial de cierta graduación que me llamó una parte y me comentó y me preguntó que qué es lo que había ocurrido el día anterior con lo cual yo ya entiendo que el, el, el reglamentario, el paso reglamentario conducto reglamentario había ocurrido le comenté lo mismo que os estoy diciendo ahora con la misma tranquilidad con la misma sinceridad que lo estoy contando ahora y tomó nota muy bien, muy bien, y eso siguió y ya está, nada más, nada más. ¿En, la, ¿En la base militar de Morón ha habido algún otro incidente que hayáis eh, registrado? Que yo haya conocido Sí, que tú, sí hayas reco yo... reco o sea, que tú hayas conocido o que te hayan contado. Bueno, en la base, en lo que es el recinto militar, no, cerca de la base sí, sí ha habido varios, no avistamientos, aún, pero sí varios hechos que son un poco anormales o paranormales. Pero como avisanito, son mis que yo sepa en la base de Morón, como que a mí me haya ocurrido, ¿no? Yo estuve poco tiempo en la base de Morón, después fui eh, enviado a otros destinos y, curiosamente, en el tiempo que estuve allí, me ocurrió esto. Yo no le he dado la mayor importancia, ¿eh? Yo lo agradezco. Pues nosotros ahí. le damos eh, muchísima y sobre todo a que lo cuentes aquí, ¿eh? Sí, no, no, y te lo agradecemos no. muchísimo, porque no, no es no. habitual escuchar testimonios como el tuyo, testigo directo de una observación de estas características en un lugar tan especial como la base de Morón. Sí, pues os lo agradezco. Y además no hay mejor sitio que, que vuestro programa para hacerlo, indudablemente, y mejor gente que vosotros para poder comentaros esto. Os lo agradezco enormemente, sí sí. Sí, sí, sí. Los agresivos somos nosotros, Felipe. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos y que nos cuentes esa experiencia que viviste en 1981 en la base aérea de Morón de la Frontera como oficial del Ejército del Aire. Felipe, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. A vosotros, un abrazo. Un gracias, abrazo. Felipe. Gracias, gracias, Miguel Pedrero, los OVNIs y las bases eh, militares eh, aéreas, pero cualquier avistamiento, cualquier, no tiene por qué ser ahí como este, pero la gente nos puede informar, puede escribirte y tú puedes investigar esos casos, ¿no? Efectivamente, cualquier persona que tenga información sobre alguno de los asuntos, alguno de los casos que hemos contado, o cualquier otro, con implicación militar o no, me da igual, es decir... Cualquiera que tenga información sobre algún tipo de fenómeno extraño o caso ovni puede ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es muy sencillo. Es pedrero g arroba gmail punto com, g arroba gmail punto com, y estaré encantado de ponerme en contacto con esa persona y tratar de llegar al fondo del asunto. Miguel, muchas gracias. A vosotros.